minutos con Beatriz Dillon, ella es profesora, licenciada en geografía y magíster en estudios sociales y culturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Beatriz, Betty, eh, buen día, ¿cómo te va? Eh, Pali Cucharini te saluda. Hola, ¿cómo estás? Sí. Buen día para vos y tu audiencia. Bien. Todo bien. Bueno. Eh, Betty, eh, el jueves el Senado de la Nación te va a entregar una mención de honor al valor científico. Esto es en la Comisión de Ciencia y Tecnología, ahí de la Cámara Alta. Eh, ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo lo recibiste esto? Contanos, a ver. Eh, a ver, cuando me enteré? Bueno, en realidad es un proceso que empezó por allá cerca de diciembre, cuando este, la senadora Norma Durango me dijo que, que me iba a proponer entre, bueno, entre a lo mejor otras postulantes mm. u otros, eh, no me enteré ahí, por supuesto, porque recién ahí fue la postulación, eh, creo que fue en el mes de febrero mm. que, que me habían dicho que había quedado, y bueno, elegimos un poco esta fecha, eh, un poco ¿no? para, para profundizar y reivindicar Eh, nuestra lucha también en el ámbito de la ciencia y, y también, bueno, este, esto de hacerlo aquí, en mi lugar, eh, en el lugar donde yo desarrollo las actividades, este lugar de La Pampa, de la facultad, que me pareció eh, súper interesante. Porque es aquí donde lo hago. Claro. Eh, eh, Betty, y marcás eh, este reconocimiento a una mujer científica. Eh, en el ámbito de la ciencia, eh, ¿la misma discriminación que en otros ámbitos hay hacia la mujer? Sí. Por supuesto, y, y se ve eh, muy claramente, uh -huh. ¿no? Eh, en todo sentido, digo yo, eh, por un lado, ser mujer científica por otro, investigar ciencias sociales, eh, eso también marca desequilibrios, geografía, que es este, dentro de las ciencias sociales tal vez, como algunos o algunas la llaman la ciencia menor, y también es territorial, porque es desde La Pampa, ¿no? También hay desequilibrios territoriales en ese sentido, pero ser mujer, que es lo que me estás preguntando, eh, en la ciencia todavía debe luchar con prejuicios y estereotipos de género que se arrastran desde hace mucho tiempo y que se ven eh, tanto en las publicaciones, en las producciones, eh, en los mismos premios, por ejemplo, si uno piensa este, en, en lo que sería, bueno, este, sí, los premios en general... Eh, Estaba pensando sobre todo el Premio Nobel, por ejemplo, ¿no? Mm. Donde el 90% de los de los premiados son varones. Mm. Esto tiene una explicación, ¿no? Porque en realidad eh esta tarea para para para las mujeres eh, y otras identidades este eh, sexuales eh no es supone atravesar unas lógicas que están impuestas por el modelo científico masculino desde hace mucho tiempo, ¿no? el no reconocimiento de los derechos de las mujeres en la ciencia, este, las mujeres deben hacer ciencia aún sin este, abandonar sus tareas eh, digamos, tradicionales o sus múltiples tareas domésticas, la mujer debe hacer ciencia en un contexto de que, quiero decir, sus derechos no, no, no son reconocidos, El caso, por ejemplo, bueno, en Argentina ahora sí, pero estoy hablando a nivel general y tal vez mundial y latinoamericano, ¿no? Los derechos a maternar, los derechos a, a, a las este, licencias por, por embarazo, eh, y eso genera, y bueno, y tantas otras cosas, genera eso, esos desequilibrios, ¿no? El sí. tiempo que uno le puede dedicar a esto, que a veces es mucho, más... Eh, solamente al hecho de investigar en sí, luego también están eh, las publicaciones y todas esas cosas que la ciencia por ahí exige, ¿no? que los resultados sean expresados en, en artículos y bueno, este, eso en el marco, vuelvo a decir, de este, todos estos prejuicios y todos estos estereotipos mm. del género, ¿no? Y... Quiero que la mujer es menos científica claro y eh, Betty ¿y ha cambiado algo o está en proceso de cambio de algo de todo esto que estás contando? ¿ves sí, algo eh, de cambio? O... sí claro sí, sí. Mm. hay que reconocer sobre todo en Argentina porque también esto está asociado con las políticas públicas verdad claro, sí. entonces este en Argentina se ha visto un, un un avance muy marcado también dentro de los países de latinoamérica ya que de ese porcentaje a nivel mundial, que hoy es 70% varones, 30% mujeres este, en ciencia, hoy en Argentina ha alcanzado casi la paridad, Mira. ¿no? Mm. Eh, en, números, en números, eso no quiere decir que en el interior siga habiendo este, estereotipos que se dan, por ejemplo, en la elección de carreras, ¿no? en la elección de tipos de investigación. Las mujeres seguimos siendo muy fuertes a lo mejor en las ciencias sociales y, y menos fuertes en las ciencias este, este, experimentales o en las ciencias aplicadas eh, claro. y, en, y en otro tipo de ciencias que aparecen como eh, masculinas, ¿no? O masculinizantes, mejor, vamos a decir así. Claro. Pero, bueno, sí, en Argentina Argentina... Eh, Ese, ese porcentaje ha hecho que las mujeres ganaran en el espacio, en el, en el medio científico. Claro, pero falta mucho todavía, como, como en todos los ámbitos. Eh, Betty, y, y, y vos, en tu caso particular, ¿qué se te dio por ser científica? A ver, la vida. ¿La vida misma te, te llevó para ahí? Eh, en realidad, bueno, eh, a ver... Se, da, se tienen que dar muchas condiciones también, y, o sea, el hecho de entrar tempranamente eh, a trabajar en la universidad, en la universidad tenemos dedicaciones, eh, tanto simples, en exclusivas o exclusivas, eso también nos da la posibilidad de, de investigar cuando tenemos mayor dedicación horaria. En mi caso tuve la posibilidad de concursar un cargo exclusivo, es decir, el de Max, una dedicación, 50 horas dedicadas a la docencia y a la investigación. Entonces todo eso este, requiere también entrar en un ritmo donde además de la docencia, eh, la investigación es algo que, que va unido. Por otro lado, el hecho de eh, cuando yo concursé, concursé una asignatura de la de la Pampa. Eso me generó un compromiso mucho más fuerte, porque en realidad yo estaba investigando, o estábamos investigando geografía eh, en el lugar donde vivimos. y Eso genera un compromiso comunitario, un compromiso con eh, echar luz a, a, a las voces más invisibilizadas, a luchar por los desequilibrios, las desigualdades, ¿no? esta, esta geografía eh, que es muy diferente tal vez a los que Vos o la audiencia se acuerda de su, de su etapa del secundario, ¿no? Una, una geografía, una ciencia mucho más comprometida con la realidad para estudiar las dinámicas sociales, las relaciones de poder, todo lo que ocurre en un territorio para que los espacios geográficos sean diferentes. En virtud de eso, es decir, la Pampa, la dedicación, un grupo, porque estos reconocimientos, siempre digo, yo no es, una cuestión que responde a un mérito individual para nada. Es una construcción colectiva. Nosotros eh, no solamente conformamos equipos de investigación, sino que también eh, dependemos para investigar de las voces de aquellos quienes en, en otro tipo de ciencia serían ¿no es cierto? un objeto de estudio. Para, no, para nosotros son sujetos, sujetas e incorporadas a la investigación Y, y bueno, a partir de visibilizar esas voces, digamos, es que se avanza en poder también superar, como te dije hoy, los desequilibrios espaciales que, que son muy grandes, ¿no? debido mm. a la pobreza y debido a tantas otras cosas. Y desde ahí se lucha fuerte, claro. <ríe> Porque también uno lucha contra las políticas, contra los tomadores de decisiones. Que, que inciden tanto sobre nosotros y sobre nuestros espacios, que también, digamos, ahí la ciencia empieza otra lucha, que es, bueno, hacer escuchar sus propias voces entre quienes toman por ahí la decisión, ¿no? Claro. Eh, la pandemia, Betty, eh, y tanto se habló de, de, del rol de la, de la ciencia con el tema de la vacuna y todo eso, ¿crees que se ha revalorizado el valor del científico, la científica, en el mundo? sí, eh, totalmente, porque mira hay hay una una, una cuestión bastante interesante, te, te hablo más que nada desde donde estoy, pero sí. se nota no leyendo de que la ciencia ha sido este eh, o es este partícipe plena de todo esto con respecto a los avances que, mm. que, que, que, que se han tenido que hacer ¿No? también la ciencia depende, muchas veces hay desequilibrios dentro también en el financiamiento y tantas claro. otras cosas. ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, y yo creo que en parte este reconocimiento tiene que ver con eso, eh, la capacidad de sobreponerse a todo lo que pasamos, el aislamiento, el distanciamiento, bueno, mm. la, eh, todo lo que pasamos por la pandemia, nos llevó también a nosotros a reutilizar sobre todo, digo, nosotros, donde el, el laboratorio es el territorio, eh, repensar cómo podíamos eh, también aportar. Uh -huh. Y en base a ello, nosotros en el 2020, y digo nosotros porque es nuestro equipo de investigación del Instituto, nos presentamos a un programa que sacó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se llamó Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades de Ciencia y Tecnología COVID-19, que llamaba a presentar proyectos de todo tipo y en toda la ciencia. Fundamentado en que esta es una cuestión, en que la pandemia era una cuestión territorial. ¿no? La geografía fue llamada por varios especialistas a intervenir con esto, de, vinculado con la difusión de la enfermedad, cómo mm. digamos, afectaba a unos más que otros, cómo provocaba también la muerte de algunos más que otros. Eh, bueno, nos presentamos a ese, proyecto con un, a ese programa con un proyecto muy geográfico, muy aplicado y muy territorial desde La Pampa y bueno, salimos seleccionados entre 500, 600 casi proyectos a nivel nacional y nueve que se habían presentado, que fue la construcción de la puerta sanitaria móvil para la municipalidad de Quemuquemó. Eh, algo que está ahí funcionando y que funcionó perfectamente durante la pandemia, ¿no? y que tenía que ver con esto, ¿no? con la necesidad de que en muchos lugares donde los ámbitos rurales aún conservan eh, muchos índices eh, de necesidades básicas de suspenza o de pobreza, pudieran este, llegar también a las cuestiones que tenían que ver con la salud integral. Porque, ¿recuerda cuando presentamos ese proyecto? Fue en mayo, en La Pampa no de 2020. En La Pampa no había casos y tuvimos que fundamentar eso, ¿no? Que la salud es un concepto integral, mm. que no depende de una pandemia, sino claro. de algo que todos los días tenemos que estar fortaleciendo. Mm. Y bueno, eh, digamos, eso y algunas otras cosas más. Pudimos escribir libros, libros. Eh, trabajando, nos adaptamos a, a, a la cuestión de trabajar a distancia. Eh, yo creo que, bueno, a, eh, en ese caso, para nosotros aportó algunas cuestiones porque nos vinculó muchísimo también a nivel nacional, internacional. Eh, participamos de un montón de eventos y eso que, que también estaban dedicados a cómo la federación intervenía en este caso de De la pandemia. Claro, sí, porque antes había que viajar, eh, y descubrimos con la pandemia que no hacía falta por ahí para participar de algún congreso de alguna exposición viajar. Eh, se podía hacer, este, por lo menos si tenías acceso a la tecnología, eh, uh -huh. este sí. uh -huh. eh, eh, llegar con esas cosas. Eh, Betty, me quedo con esto que en el inicio de esta triple discriminación eh, que mencionabas, eh, como uh -huh. des, desde las ciencias sociales, eh, que es una de las ciencias más discriminadas, por lo que decías vos, dentro de, del conjunto de la ciencia, desde La Pampa y, sobre todo, por ser mujer. Eh, eh, uh -huh. Esto que contabas. Betty, eh, no sé si quedó algo que quieras decir, agradecer, eh, decir. Eh, eh, tener no, un poco, si querés, dentro de eso que vos decís, porque yo, digamos, lo, lo pienso y lo siento en esa manera. Ser mujer, más o menos ya hablamos. Las ciencias sociales eh, es discriminada, creo que es considerada como una ciencia menor, lamentablemente. Sí. Cuando las ciencias deberían ser, en principio, todas de un carácter humanístico. Porque hacia eso van las investigaciones y hacia esa misma condición humana van los resultados. Y a veces este, nos olvidamos de eso, o algunas ciencias se olvidan de eso, o de a poco nos vamos dando cuenta de ese carácter. La geografía por eso mismo, ¿no? Porque, bueno, a veces se ha entendido distinto o se entiende que la geografía ha tenido unos cambios impresionantes en el último tiempo. Y la otra interesante es desde la pampa Tampoco es fácil hacer investigación y pretender que todo lo nuestro llegue al resto de Argentina, al resto de Latinoamérica. Entonces, todo eso es un trabajo, o el mundo, ¿no? Todo eso es un trabajo también arduo que uno tiene que hacer para, bueno, para que los resultados este, puedan ser expuestos también y discutidos a ese nivel. Y particularmente a mí, eh, que me interesa más otro tipo de ciencia, como también lo dije, si la ciencia ciudadana, la ciencia solidaria, la ciencia que comparte los resultados con los lugares donde donde extrae información y exponer los resultados en esos lugares, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que este, uno investiga los territorios y muchas veces en vez de poner en un país pero es necesario trabajar los resultados de nuestro de territorio mm -hmm. y devolver un poco todo lo que la comunidad le aporta a mm -hmm. la ciencia social, ¿no? Mm -hmm. Son permanentemente interpelados, son permanentemente estudiados y muchas veces los resultados no van hacia mm. los lugares sino van a una revista científica claro. y bueno mi idea es como siempre digo es hacer ciencia con y trabajar en el territorio con ellos y analizar los resultados con ellos eh entonces bueno con ellos ellas con bueno, las comunidades me estoy refiriendo así Be que bueno Más o menos es eso. Bueno, Betty, eh, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a usted y muchas gracias por el compromiso de siempre ¿no? en, esta, en esta lucha bueno. que, que todas llevamos adelante. Eh, que, tengas buen, que tengas buen día, Betty. Gracias, gracias. Bien, eh, reconocerán a...